A mediados del mes de abril de 2007, coincidiendo con la inmediatez del comienzo de la campaña electoral al Ayuntamiento, un grupo de personas y colectivos pertenecientes al Movimiento Popular de Iruña, iniciamos una serie de encuentros para reflexionar sobre el modelo de ciudad que desde el Gobierno de, de la ciudad se había implantado. En esas primeras reuniones se constató el hastío que producía un modelo de ciudad que se basaba principalmente en estar pensado y hecho de espaldas a la ciudadanía. Un modelo de ciudad que ...que no solo nos facilitaba la participación ciudadana en la vida municipal... ...sino que incluso intentaba acotar más el trabajo popular que se realizaba en las calles de Iluña. Ese modelo de ciudad era y desgraciadamente sigue siendo el modelo de ciudad de UPN. Un modelo de ciudad basado en el autoritarismo, la sumisión de ideas y la represión. Como consecuencia de esas reflexiones se llegó a la conclusión de que el actual modelo se utiliza para llevar a cabo la política partidista de UPN, en vez de ser un modelo de policía municipal al servicio de la ciudadanía y la ciudad. Durante los últimos años hemos podido comprobar como toda expresión popular o cualquier persona de un ámbito social que se salga de la óptica de UPN es reprimida con dureza por algunos miembros de este cuerpo policial. Los ejemplos son innumerables y los sectores que los han sufrido también, fiestas de la ciudad y barrios, solencheros gasteches y movimiento juvenil, inmigrantes, pueblo gitano, homosexuales, movimiento vecinal, euscalchales. Estos hechos se han, caracteriza, han caracterizado por la brutalidad con la que actúan ciertos policías municipales, interponiendo las lógicas denuncias contra ellos sin, sin que ninguna haya salido adelante. Tras el trabajo realizado hemos conseguido abrir un debate en torno al tipo de policía municipal que tiene que tener esta ciudad aglutinar a la mayoría de esta ciudad en la necesidad de cesar de su cargo al actual jefe Simón santamaría y que comiencen a salir voces críticas en torno a las funciones y actuaciones de este cuerpo policial y es que como bien decía uno de los sindicatos de la policía municipal tras la última oferta de plazas para este cuerpo que no llegó a cubrirse la policía municipal está mal vista en esta ciudad es por todo esto que hemos conseguido por lo que vemos la Es por todo esto que hemos conseguido, por lo que vemos la necesidad de seguir trabajando. Porque falta poco para lograr una ciudad más de todos y todas. Porque falta poco para el cese de Simón Santamaría. La figura modelo de lo que pretende UPN que sea la Policía Municipal de Iruña. Y estamos ante la posibilidad de poder acabar con esa figura. La mayoría del Ayuntamiento lo ha pedido. La mayoría de los grupos populares lo han pedido. La mayoría de la sociedad lo exige. Mientras tanto, UPN continúa siendo oídos sordos. Tenemos que en los oídos a UPN para que le quede claro que la ciudad de Iruña es de sus ciudadanos y ciudadanas, de sus grupos populares, y no suya y de Simón Santa María. Por eso, hacemos un llamamiento a la ciudadanía de Iruña para que acude la movilización del próximo 22 de diciembre a las 5 horas desde la vieja estación de autobuses, bajo el lema «Respetar la palabra de Iruña, Santa María Campora».